Un misterioso objeto intriga a los astrónomos en de medio mundo. ¿De qué se trata? No se sabe, pero se sabe que nació como consecuencia, al parecer, de lo que pudo ser, así lo entendemos: un impacto, un choque entre un agujero negro y un gran astro. O no fue eso, lo vamos a saber ahora mismo. Porque lo mejor va a ser que nos lo aclare un especialista, un astrónomo, un especialista en agujeros negros, un investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, uno de nuestros grandes centros científicos. Del Instituto de Astrofísica de Canarias, el es Teo Muñoz. Muy buenas, Teo. Hola, buenas noches. Hola, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Lo he dicho bien o no lo he dicho bien? Porque es que eh, yo no entiendo, ¿no? Eh, si un agujero negro puede chocar o no, eh, ¿pueden chocar dos astros eh, de este estilo? Eh, sí, sí, desde que descubrimos, desde que el experimento laigo eh, descubrió las eh, ondas gravitatorias, sabemos que dos agujeros negros eh, pueden eh, chocar, digámoslo así. Eh, para formar otro más grande. Uh -huh. La particularidad de, de este nuevo eh, descubrimiento, que ha sido también eh, por los batidos de ondas eh, gravitatorias ...laigo y VIRGO, es que si bien uno de los dos objetos que choca, sabemos que es un agujero negro, porque tiene 23 veces la masa de, eh, del Sol, el otro solo tiene, dos solo entre comillas, 2,6 veces la masa del Sol y entonces está en una zona límite en la que realmente no sabemos si es un agujero negro o el siguiente objeto digamos que conocemos en, en más denso que sería una estrella de eh, neutrones. Está en, está en un rango muy pequeño en el que realmente Por su masa no podemos saber exactamente lo que es. ¿Y cuál es la rareza? ¿Por qué os llama tanto la atención en esta fusión que ha habido, que, que os tiene investigando? A ver, ¿por, por, por dónde van las cosas? Bueno, eh, eh, eh, la cuestión... Hay eh, varias cosas. Este artículo, es, bueno, como casi todos los que eh, publica la colaboración Laigo y Virgo, es realmente interesante. Tiene muchas cosas, tiene muchos pocos en los que uno se podría podría gastar muchos minutos eh, eh, hablando, ¿no? Pero bueno, es interesante por dos cosas. En, en primer lugar, porque eh, es, eh, es bastante extraño eh, tener eh, eh, dos objetos que chocan que son tan diferentes en masa, ¿no? Hasta ahora, eh, pues, los objetos que ya hemos visto que había que habíamos detectado eh, ondas gravitatorias eran básicamente en una masa parecida. Y estos tienen una diferencia de masas de un factor casi 10 en uno respecto al otro. Eso es lo más extremo que se ha visto eh, eh, todavía. Y luego está el hecho, que es una gran pregunta que tenemos en astrofísica mmm, desde hace muchos años, de cuál es la separación entre eh, estrellas de neutrones y agujeros negros. Y, eh, ¿Cuál es el límite? Y, y también si hay una... Si hay una un rango de, de, de, de masas en los que no tenemos ni una ni la otra eh, no sé que quizás es importante eh, aclarar eh, a los oyentes cuáles, cuáles son las diferencias entre lo que es un agujero negro y una y una estrella de, de, de, de neutrones vamos a de... intentar explicarlo aunque eh, no entendemos eh, mucho porque lo del agujero negro suena fantástico pero lo entiende alguien alguien que no sea uno de vosotros eh? Eh, pero eh, ¿Qué es un agujero negro? Claro, cu sí, cu va. cuéntanoslo con lenguaje, incluso dando algún ejemplo para que la gente le quede clarito. Sí, sí. Eh, vamos a ver, cuando eh, las estrellas, las estrellas eh, viven, tienen una vida en la que básicamente, eh, dependiendo de su masa, pues viven más eh, eh, eh, o menos, pero básicamente queman elementos químicos. Por ejemplo, eh, nuestro sol ahora mismo está quemando hidrógeno. El sol brilla porque quema hidrógeno. Eh, lo que pasa es que esas estrellas, las, eh, las estrellas, y sobre todo las más masivas, evolucionan. Y evolucionan en el sentido de que en un momento dado van a dejar el, el hidrógeno que tienen para quemar se va a acabar. entonces van a que, empezar a quemar helio. Y en un momento dado el helio eh, eh, se, se va a acabar y van a seguir por el siguiente eh, elemento. En un momento dado eh, no les va a quedar otro remedio que quemar hierro. Pero sin embargo, al quemar el hierro no, no va a producir eh, eh, energía. Entonces, Ajá. ¿qué es lo que va a pasar? Que eh, todo ese, digamos toda esa energía interior que estaba creando eh, la estrella sin núcleo al quemar eh, eh, un elemento y que estaba sustentando la estrella, porque si no, por la gravedad simplemente caería y, y, y colapsaría, todo eso pues desaparece. Esa fuerza interior desaparece y la estrella colapsa. Entonces, dependiendo de cuánta sea la cantidad de masa que colapse, colapsará en dos cosas diferentes. ...o bueno, incluso tres podríamos hablar, pero por explicarlo ahora mismo... ...estamos en el rango eh, de masas altas... Eh, ...puede colapsar en dos cosas diferentes... ...una es una estrella de neutrones... Y ...una estrella de neutrones, digamos... ...tiene una física relativamente conocida... ...o sea, sabemos que está formado por una materia... ...que es básicamente muy rica en, en, en mmm, neutrones... ...tiene una densidad enorme... ...para que seáis idea, por ejemplo... ...una estrella de neutrones típica... ...tiene 1,4 veces la masa del Sol en un radio de unos 12-15 kilómetros. O sea, una cosa inimaginable. Y la densidad es tan grande que expone muchos eh, eh, neutrones, porque en, en los átomos, los electrones, digamos, los los estampa contra eh, los núcleos que están llenos de protones, y protones y electrones, pues tenemos una estrella de neutrones. Y eso es, con la física que conoce, con la física... Mmm, digamos eh, más estándar, ese es el objeto con digamos objeto con superficie que podríamos visualizar más denso que conocemos. Ajá. Eh, que digamos eh, no sé si es verdad, por ejemplo, corríjame, por favor, eh, pero ¿qué es el destino de nuestro sol? No, no, nuestro sol es menos masivo que eso. Ajá. O sea, para que para que el destino, o sea, hasta en los límites Tampoco se sabe muy bien, pero digamos, a partir de eh, 8 o 9 masas solares es cuando empezamos a tener este tipo de, objeto, de, de objetos finales. Antes que eso, tenemos lo que se llama llaman en las enanas blancas. Nuestro sol morirá como una enana blanca. Sí. Que básicamente es, es, es el mismo concepto, pero sin llegar a las etapas eh, finales, porque no, no tenemos eh, masa para entender eh, eh, o elementos bastante. Eh, eh, Eh, pesados, entonces al final nos quedamos con una, un, un objeto muy denso también, eh, por ejemplo es un, un objeto que típicamente tiene un poco menos de la masa del Sol, pero radio de la Tierra ¿Y cuándo claro. se fabrica entonces, el agujero negro? Teo Entonces, eh, si sí, eh, la masa que, hay que, caer, que, que, que cae es tan grande que eh, que ni siquiera eh, lo que es la presión de, de los neutrones, entonces, la puede sostener, eh, el objeto directamente colapsa. Uh -huh. Y colapsa en algo que llamamos agujero negro, eh, eh, pues, y llamamos agujero negro porque es, es algo eh, que es tan denso que no escapa ni la luz. Es decir, eh, la luz, ¿no? sabemos que tiene una velocidad, una velocidad finita, y, y la velocidad de escape de esos objeto tan denso o sea, tanta masa, en tan poco espacio... Se lo eh, come absolutamente todo. Ocurre... En cierto modo, ¿no? Eh, lo traga absolutamente todo físico, e incluso la luz hay que entendemos que no es física. Lo coge todo, sí. ¿no? Sí, más que traga es que no deja escapar. O sea, eh, el, el agujero negro traga y o sea, y, y tiene un tiene un campo gravitatorio enorme, pero sobre todo se, se siente cuando realmente estás muy cerca. O sea, a una gran distancia los agujeros negros son difíciles, de, bueno, son indistinguibles de... De, de, de otro cuerpo por su gravedad en sí misma. O sea, un ejemplo claro, por ejemplo, si convertimos nuestro Sol de repente en un ópero negro, Ajá. imaginaos, eh, nos no daríamos cuenta muy rápido porque no nos llegaría luz, ¿no? Pero sí. digamos, a efectos gravitatorios seguiríamos rotando en torno a una cosa que tiene una masa solar y, y no, no, digamos, no seríamos engullidos por, él, por ese... ese. Otra, cosa es como esa. Otra cosa es que ya estás muy cerca, ¿no? y, y en el caso que nos ocupa, en esta ocasión, ha habido una fusión, o sea, que no no es que el agujero negro lo haya absorbido ese otro objeto que, que tiene bueno, menos eh. masa, ¿o sí? Eh, sí, sí, o sea, lo que, eh, lo que hemos detectado, lo que el experimento ha detectado es una una fusión entre estos objetos, cuya, cuya naturaleza no lo sabemos todavía, y podemos hablar un poquito eh, ahora de ella, Que tiene, que tiene dos al menos en 2,6 veces la masa del Sol y otro objeto que como tiene 23 veces eh, la masa del Sol y sabemos que por la emisión de ondas eh, eh, gravitatorias que es muy compacto ese sí sabemos que es un aguja errónea. entonces, y, o sea, el, el hecho de, de, de, de, de, de detectar estas, digamos, estas, estas fusiones eh, sigue siendo espectacular lo que pasa que ya hemos visto unas cuantas de ellas, ¿no? La naturaleza de este objeto, ¿cuál crees que puede ser? Eh, ¿Puede tratarse de algo parecido a un agujero negro también? Sí, sí, o sea, sí. Eh, este objeto de, de, de 2,6 masas solares eh, es una... una O sea, sabemos que es una de las dos cosas. O uh -huh. es una estrella de neutrones o es un agujero negro. Uh -huh. Lo que pasa que está que 2,6 masas solares es el rango en el que, básicamente, eh, no todavía la física no nos deja... a, a Discernir. Por ejemplo, eh, las estrellas de neutrones, casi todas tienen entre una vez y media la masa de nuestro Sol. Esas tienen ca es, es, casi todas. Y conocemos, estamos bastante seguros, casi, casi a 100%, es, es, seguros de que existen algunas que tienen al menos dos veces la masa de nuestro Sol. Por otro lado, sabemos que, por otra serie de, de cuestiones físicas, que, todo lo que todos estos objetos compactos, tengan 13 tre veces o más la masa de nuestro sol son agujeros menos entonces entre 2 y 3 es donde está el kit de la cuestión eh, y es donde está el problema Y claro este tiene este tiene eh, 2,6 pero lo, lo, lo importante es, es el resultado en, en la física no solo, nos, no, eh, no solo vale el resultado sino también el margen de error con el que lo da ¿no? uh -huh. entonces ellos dan un margen de error muy pequeño entonces sabemos que al 95% de probabilidades este objeto tiene más de dos veces y media la masa del Sol. Y eso quiere decir que una de dos, o es la estrella de Nutrius más masiva que conocemos, o es el agujero negro más ligero que conocemos. Ajá. Y, y no tenemos ninguna o sea ninguna no hay... prueba que nos decante por un lado o, o por otro. No, a... no, hay ni, no hay ninguna otra tercera opción. Se, tendría que ser una de esas dos. Sí, sí. Eh, eh sí, exacto. Terceras opciones más hipotéticas son alguna variedad de estrella de neutrones con que en vez de ser de, de neutrones pues fuera alguna más algo más algo un poco más exótico digamos entonces, pero a a, grand, a a grandes digamos eh de los escenarios dos escenarios estándar que hay es que sea una estrella ah, de, de neutrones por donde tenga su superficie y etcétera etcétera un objeto básicamente más o menos estándar como lo podemos eh, eh, eh, eh, imaginar básicamente es una canica de, de 15 kilómetros eh, eh, de radio y una masa de dos y pico veces la masa del sol o ya sea eh, un agujero negro que no tiene superficie la luz no puede escapar etcétera, etcétera. entonces ¿se, se puede afirmar como comenta el artículo que en el universo hay fábricas cósmicas que nos fabrican siempre cosas así que nos pueden seguir eh, dejando sí. sorprendidos Sí, pues desde luego eh, eh, eh, en el, el, las cosas que suceden en el, en el, el, el universo yo creo que le, nos seguirá dando sorpresas eh, eh, eh, por mucho tiempo y, y, y es una, claramente es una, eh, en, el, en lo que es el mundo de, eh, de los objetos compactos es una fábrica constante eh, eh, de objetos que eh, compactos eh, por y ejemplo el, sí. en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia no hay que ir muy lejos, solo en nuestra galaxia creemos que hay entre, entre 100 y mil millones de agujeros negros y otros tantos estrellas de, de neutrones solo en nuestra galaxia. Investigador Teo Muñoz del Instituto de Astrofísica de Canarias. Teo, mil gracias. Vale. Un abrazo.